Va subiendo la corriente con Chichorro y Atarraya. Clasificación en general de estas 24 horas de la c o r v i n a negra. Apenas muy pocos minutos, 10 minutos para el cierre. En primer lugar, López Hernán de Mar del Plata con una c o r v i n a blanca de 3,433 kilos. 433 gramos. Segundo lugar para Traverso Luciano de Tres Arroyos con una corbina blanca de 3,341 kilos. 341 gramos. Tercer lugar para Espinosa Federico de Odense con una corbina blanca de 3,44 kilos. 44 gramos. Cuarto lugar para Schneider Facundo de Santa Clara del Mar. 3,33 kilos, 33 gramos, la primera que pescó en el tercer salto. Y el quinto lugar para r o s e n a Marcelo de Juan Eno Fernández, con una corbina blanca de 2,852 kilos, 852 gramos, pescada en el salto de Cristian. Muy poco para este cierre, para este final. Realmente una participación sorprendente, un récord histórico: 4.510 cañas. En este marco imponente en las playas de Claromecó, r e t a y Orense, LO32 para toda la provincia de Buenos Aires, en esta transmisión tan importante para la pesca deportiva, el turismo e n este fin de semana y en este día domingo desde Claromecó, r e t a y Orense.